Kermesera haciendo periodismo turno mañana, vamos a hablar unos minutos con el director de discapacidad de la provincia de La Pampa, Iván Poggio eh, Iván, Pablo y Lautaro te saludan, buen día ¿Qué tal? Buen día Pablo y Lautaro, ¿cómo están? Muy bien, bien. bien. Iván, eh, hubo reunión de la Agencia Nacional de Discapacidad, o del Comité Técnico, en realidad de Perros Guía y de Asistencia y te han designado para integrar ese comité eh, que están reglamentando una ley ...de perros guía y de asistencia, ¿es así? Es así, uh -huh. la ley 26.858 es una ley que ya prevé la libre circulación... ...y la libre entrada de perros guía a distintos espacios... Eh, ...y a su vez esa ley también prevé el Comité Técnico... Eh, ...que está reglamentada parcialmente y el Comité Técnico es justamente... ...es un comité integrado por, por varias instituciones, Ministerio de Justicia... ...gente de la Agencia Nacional de Discapacidad usuarios de ferrovía, usuarios de perro de asistencia, eh, de universidades y el Consejo Federal de Discapacidad. Yo estoy en representación eh, del Consejo Federal de Discapacidad, que es un consejo donde estamos todos los directores de discapacidad de toda la Argentina y representamos en el comité, eh, digamos, en general a todo a todo el país. Eh, Iván, ¿esta es una ley nueva? no está nueva ¿Eh? tiene unos cuantos no, no muchos pero tiene tiene unos años lo que pasa es que quedó reglamentada parcialmente eh, si bien garantiza el derecho de traslado y de entrada de los usuarios de perros guía y de asistencia lo que se está haciendo ahora en el comité en particular es eh, reglamentar ciertas cuestiones que siguen sin reglamentar en en el sentido de eh, las instituciones que proveen perros guías ¿Sí? En la Argentina hay cuatro principales, no, es no están categorizadas, que se llama, digamos. O sea, no tienen una habilitación estatal de certificación de calidad, por llamarlo de alguna manera, donde ese perro sea un perro que esté entrenado con parámetros eh, internacionales. Es muy difícil entrenar un perro, ¿sí? En general, Estados Unidos es el proveedor eh, que nosotros tenemos más, más cercano, en Detroit, si bien esto es, es gratuito, Eh, Estados Unidos más o menos cinco perros eh, por mes destina a Latinoamérica de forma gratuita hay que costearse si el pasaje hasta allá después de esta vía de un mes y todo el resto está garantizado eh, pero bueno, tiene un costo importante capacitar un perro con las condiciones de idoneidad suficiente para que el usuario eh, esté seguro ¿no? con ese bien. perro y en Argentina si bien hay Eh, asociaciones que trabajan súper bien, todavía no lo tenemos categorizado, digo, no, hay, no está estandarizado de alguna manera y el sello de calidad que esto tiene que tener. ¿No? ¿Hay perros aquí en la provincia de La Pampa? ¿Perros guía? Mm, no, en general hay, puede, puede haber, pero no de estas instituciones, en general mm. no, son, en la Argentina en general hay muy pocos perros, ah. ¿sí? eh, Guías y de asistencia, quiero decir, estas dos, o sea, en realidad Todos los perros son de asistencia. Lo que nosotros conocemos por ahí, lo que más hemos visto son los perros, los perros lazadillos que acompañan a las personas ciegas. Pero hay perros, por ejemplo, en el Mar del Plata, eh, se trabajan, se entrenan unas cosas, un perro que se llama perro señal, que es para las personas eh, con dificultades auditivas. El perro, si, si tocan el timbre, indica, o si hay un ruido extraño tipo de cosas para la persona sorda, hay perros de asistencia para personas con discapacidad motora que alcanzan cosas, abren puertas, facilitan ese tipo de cosas, eh, así que el trabajo es, es, es interesante, hay perros alarmas, perros que trabajan, alarmas se llaman, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando alguien está por agarrar un ataque de epilepsia o un uh -huh. pico de glucemia, el perro detecta esas cosas y, y trabaja en consecuencia en general. Eh, algunos se echan abajo, otros lo lamen, otros hacen distintas acciones para que la persona con discapacidad eh, se sienta lo más segura posible. Y a su vez, sobre todo los perros de asistencia, lo que brindan es eh, una autonomía muy importante eh, para la persona con discapacidad. Eh, Iván, puede... eh, te, te pregunto, ¿Sí? ¿hay alguna discusión eh, sobre el uso de un animal entre las personas eh, con discapacidad? Digo, ¿se discute esto de, para generar autonomía en las personas con discapacidad, la utilización eh, de un perro en este caso? Sí, se sí han dado discusiones en ese sentido, de dos tipos. Eh, en primero, sobre todo en personas con discapacidad, en personas ciegas, eh, que hay de las dos bandos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eh, un perro implica una mayor autonomía ¿Sí? porque vos podés desplazarte por una ciudad de forma segura, pero a su vez tiene y requiere unos cuidados y un entrenamiento que ahí no hay feriado, no hay sábado y domingo, no hay, digamos, el perro, si está acostumbrado a hacer pis a las 7 de la mañana, hay que levantarse todos los días a las 7 de la mañana a sacarlo, ¿sí? ¿sí? Digo, tienen esas cuestiones. Y hay un vínculo muy fuerte entre el usuario y el perro. Yo tengo un amigo que, que tiene... Que, que tenía un perro guía y, y hace poquito eh, falleció y me decía, me, me quedé sido de vuelta, porque claro. eh, son 6, ocho, 8 ocho años que tiene trabajo de vida útil el perro y hay un vínculo tremendo con el usuario, que hasta hay psicólogos, en ese sentido se trabaja, de esas cosas, porque el vínculo es muy, muy fuerte. Desde ese lado hay dos, digamos, hay gente que se desplaza, ...con el bastón y va para todos lados y no no, no no está de acuerdo con el perro... ...y hay gente que que lo prueba en general, eh, lo necesita cada vez más, ¿sí? Claro. En ese sentido. Y el perro es un perro que está absolutamente cuidado, entrenado... digo ...porque hay discusiones también esto de hacer trabajar animales en general... ...pero los perros tienen eh, de una camada de 8 o 10 perros solamente sirve uno... ¿Sí? o a veces ninguno, es muy costoso producir un perro en, en este sentido o entrenar un perro de estas características, eh, pero un perro es absolutamente cuidado, alimentado, con todas las vacunas, tiene una vida útil, como te decía, de 6 a 8 años y después el perro eh, no, no, no, no hace más de lazarillo porque ya cuando tiene ciertas características que está más viejo y esas cosas ya, ya son descartados y se cambian y se reemplazan los perros y los perros quedan viviendo en las casas de los usuarios, uh -huh. eh, digamos, en ese sentido es un perro que vos ves que está absolutamente cuidado, impecable siempre, eh, con todos los cuidados y el cariño que, una, que, que un perro en este caso tiene que tener. Iván, eh, ¿hay una raza característica o puede ser eh, de distintas pues, razas? Pues en general hoy lo que más se usa son Golden y Labradores. Eh, mm. por, por sus características de, de no agresividad, eh, pero insisto, de las camadas que salen, en general sirve sirve uno, eh, con suerte dos, de mm. una camada de seis, siete, ocho perros que se tengan, porque mm, eh, tiene que ser un perro muy tranquilo, eh, los perros muy interactivos no, no, no sirven para mm. esto, mm. y bien nacen a los 45 días, se lo dan a una especie de se llama así, de familia de contención, digamos, del perro, que lo crían, le dan, eh, lo, lo tienen, siempre se buscan personas con niños, cariño, esas cosas, y a los dos años, más o menos, empieza el entrenamiento y al año, que dura un año, después ahí se busca un usuario, no todos los usuarios sirven con todos los perros, sí. ¿sí? por ahí un, el, un perro que me dan a mí no le sirve a otro usuario o al revés, digamos, que buscar la pareja. Eh, idónea, para eso se ve la altura de la persona, la altura del perro, las características del lugar donde uno, uno tiene que mandar un video eh, de dónde más o menos en general se desplaza, digo, si es en el medio de una ciudad, en Buenos Aires, si es un pueblo, eh, esas, todas esas características se analizan para determinar cuál es la, el, la pareja, digamos, claro. el perro, guía y persona para que pueda ser lo más... Eh, ese vínculo eh, que que sea que sirva para, para su autonomía de la persona. ¿no? Sería como que el perro tiene que elegir también a la persona. Sí, absolutamente. Es así, eh, es así. los ah, dos. Digo, claro. eh, eh, ha pasado que, que eh, este amigo que yo te contaba tuvo que estuvo 15 días entrenando con un perro y no había forma de... de, de, de, de, de no, no se hallaba ni uno no. ni el otro cómodo y uh -huh. tuvieron que cambiar y dije y otro y fantástico. Y, no, y, eso y, pasa. Iván, ¿pensaste alguna vez en tener un, un perro de este tipo? Yo en particular eh, creo que no. Eh, ¿Por qué? Eh, no, lo, no lo pensé. Eh, primero, en general, eh, donde yo me muevo, me muevo con bastante autonomía. ¿sí? Uh -huh. eh, insisto. Eh, Tener un perro implica también eh, unos cuidados que, eh, que, que no hay, digo, no hay vacaciones, no hay sábado, no hay domingo, no hay, en ese sentido una responsabilidad muy muy amplia. Eh, no, lo, no lo descarto, eh, no, no digo que no, eh, pero pero por ahora en general no, no, lo, no lo he pensado, digo, pero sí hablo mucho con con, con usuarios. De hecho en este comité. Hay usuarios de perros guía y de perros de asistencia. Maxi, que es un amigo mío que fue el impulsor de la ley de perros guía, y, y hablamos mucho sobre el tema y, y charlamos estas cuestiones ¿viste? de dependencia también del perro y, y este tipo de cosas, pero pero no, yo no lo he pensado en particular. Bien. Iván, ¿cuánto cuesta un perro guía o de asistencia? Bueno, eso es una discusión que también se dio en el comité y más allá... Eh, de cuánto cuesta, eh, nosotros creemos y estamos todos de acuerdo, es que para el usuario debe ser absolutamente gratuito, ¿sí? Digo, el perro eh, es absolutamente gratuito para el usuario con discapacidad, ¿sí? En general es muy caro. Eh, no, no sé decirte una, una cifra específica, pero es en dólares y es mucha. Eh, de hecho, eh, la misma Europa va a buscar perros a Estados Unidos, ¿sí? Eh, allá no entrenan la Fundación Leones, es la que tiene un gran trabajo en ese sentido de perros de, de asistencia en Detroit. No sabría decirte que tiene un costo específico, pero pero mucho tiempo, mucha inversión y mucho dinero eh, eh, en este sentido. ¿Y quién se haría cargo eh, en este caso de, de, de lo que cuesta un, un perro guía para un usuario? ¿El Estado, las obras bueno. sociales? Sí, esa es la discusión que se está dando hoy en el, en el... No llegamos específicamente. Yo creo que si el Estado va a poner unos parámetros de categorización, digamos, internacional en ese sentido, eh, ahí es una discusión que se que se va a dar. ¿sí? Nosotros, yo me he enterado y le hemos hablado en el comité, que acá se han vendido perros por mil pesos, mil pesos, en ese sentido, pero no no están categorizados, no hay ninguna habilitación para proveer perros en ese sentido sí uh -huh. eh, así que es una discusión que nos estamos dando eh, internamente sí tenemos claro esto que yo te digo eh, para el usuario tiene que ser el ratito, después los costos se charlará yo creo que tiene que ser, eh, si vos me, opinión, me, me pedí una opinión personal eh, como vos decís entre, entre Estado que tendrá que solventar ciertas cuestiones no sé si es una cuestión de obra social o no, eso es una discusión que hay que, que, hay que darse también, me parece. Eh, y después el privado tendrá también su financiación por otro lado, como de hecho la tienen eh, hoy en el día de hoy, las, estas, estas instituciones que yo te digo, por ahí ayudan empresas, por ahí eh, tienen que ver con ese lado. Pero bueno, eh, sí si es una discusión que, que, que estamos dando, todavía no llegamos al... al con profundidad, porque fue la primera reunión, pero seguramente va a ser una de las cuestiones más importantes en el seno de este comité, cómo se financia y cuáles son los requisitos para que eh, tenga la calidad suficiente de entrenamiento de un perro. Iván, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, muchas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse y seguramente cuando ahora el, el, 20, el fines de, de De noviembre tenemos la segunda reunión, así que veremos cómo, cómo avanzamos en ese sentido. Bien, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, gracias. Bien, el director de discapacidad de la provincia de Iván Pollo eh, están trabajando en reglamentar la ley de perros guía y perros de asistencia a nivel nacional. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Radio Carmes, 106.1.